Acaciones. Sí, tuve una, una vacaciones inmerecida que venía, venía postergando por algo motivo durante últimos años y bueno, eh, tuvimos la suerte de, de visitar México y pasar ¿Estuviste por México? Hora. Estuve por México ¿No te cruzaste con Pérez? No, no, no, no, no, él seguramente va a los hoteles más exclusivos, él es más, más amoroso <risa> Porque Pérez también más, se fue unos días más, por ahí Más familiares, más tranqui y cómo anduvo la rodilla en estos días de descanso no la rodilla está bien como estuvo todo toda la temporada pasada y bueno ahora ya ideando justamente ayer hablé con con fabio de y que a la vuelta de la vacación de invierno que obviamente me voy a Asunción a visitar a la familia tengo prácticamente un mes otra vez acá en corrientes antes de ir a, a formosa y bueno quería trabajar otra vez con el mismo quien javier de cero la pretemporada. ¿Vas a ir solo a a Formosa o vas con tu familia? y sí, es una cosa cuando tenés hijos, es una cosa claro. que estamos conversando con con con mi señora, a ver si el cambio, en realidad el cambio brusco para los más grandes, los chicos se terminan acomodando, pero es complicado más por por por, por el sistema escolar, que lastimosamente nosotros tenemos un, una nuestra etapa de de temporada son como la, la de Europa, de, de agosto, septiembre a junio, y, y los años escolares, obviamente, como todos saben, son de febrero a noviembre, entonces cuando hay un cambio... A sí, porque además, Javier, y... coincide con el final del ciclo lectivo y el comienzo del año siguiente de los chicos en el colegio. Así mismo. O sea, que vos no sabés si cambiarlo... a mí me, En mi caso, si yo tendría que cambiarle por tres meses a mi nena de colegio para ir a Formosa y saber de que el año que viene otra vez eh, tener que inscribirle sabiendo si va a seguir en Formosa o, o a mitad de año tenés que volver a cambiarle o a Corriento o a Asunción o a Santiago del Estero o a Buenos Aires entonces es eh, bastante complicado, yo creo que la otra vez estoy hablando con mi señora que, a, que que acá no coincidimos en un cumpleaños con la señora de, de Seba González que el técnico de San Martín y Realmente que la carrera de, de lo, del, del, del técnico es mucho más larga que por, para el jugador y, y uno se tiene que ir acostumbrando y ser un poco, no más en ese sentido, ir uh -huh. de un lado a otro y, y no tener algo fijo, pero bueno, es lo que lo que se da y, y hoy tengo la posibilidad de seguir trabajando y bienvenido sea. Javier, me gustaría hablar varios puntos con vos. Eh, y, y me gustaría empezar la charla por en, en cuanto a lo deportivo, básicamente, por lo que te dejó la temporada pasada. ¿Cómo cómo terminaste vos la temporada pasada con Regatas perdiendo las finales contra Peñarol? Eh, me preguntando personal lo en lo que fue la serie final con, con, con Peñarol. Y tal vez una cosa tiene que ver con la otra. No, no? yo creo que, la, que, creo que la serie final lo hemos más que lo hemos perdido eh, no, no han ganado bien, nos han ganado bien, nos han superado Dentro de la cancha, tácticamente, deportivamente hablando, en actitud. Fuimos superados y Peñarol mereció ser campeón y, y, y con, lo justo, justo, con lo justo fue fue merecido campeón. Nosotros fuimos un digno rival, pero no estuvimos a la altura de, de, de una final lastimosamente. Y, y en cuanto a lo personal, obviamente que yo quedé con, con, con, con, con un sabor amargo, porque eh, obviamente que... Pensaba seguramente jugar eh, más minutos, de hecho lo hablaba antes de la temporada, era jugar más minutos y durante la temporada se dio otra situación y me tuve que adaptar al, al, a, al, a lo que estaba y bueno, fue un, un, un sabor amargo, pero pero por suerte dentro de todo eh, terminé bastante bastante con NASA la, la liga y tengo otra vez gana y motivación de, de, de seguir jugando y demostrando y codeando para los mejores y, y bueno, estar a eso en, en hacer una buena preparación y, y que el equipo se arme de la mejor manera para, para poder pelear cosas, ¿no? ¿Y por por qué se da tu, tu salida de regatas teniendo en cuenta tu profunda identificación con, con regatas? y ¿Qué te puedo decir? Se da, se da por, por, por varias situaciones. Primero es que Eh, eh, al no cumplirse los pautados de la liga pasada en cuanto a, a protagonismo en a minuto y, y, y siguiendo el mismo cuerpo técnico obviamente que no iba a cambiar de ya lo había dicho antes de empezar antes de terminar la liga de que yo sentía que ya sabiendo de que de que seguía el, el mismo cuerpo técnico de que no iba a tratar de cambiar su forma de pensar no hay yo creo que hay cosas que no hay que forzarla por más que yo me siento identificado y yo querría terminar mi carrera acá no tener que hacer este cambio que estuvimos hablando de mudanza ni nada me siento me sentía bien identificado tanto con, con, con la ciudad como con la institución que que, que, que que nunca me ha me ha hecho faltar nada que estoy más que agradecido pero eh, tiene que estar acompañado con lo deportivo yo veía que con lo deportivo ya durante esta temporada no no No ha jugado lo que lo que tenía que jugar y, y bueno eh, va uno de la mano dice por ahí sí, uno sí. está contento con el lugar donde está pero si deportivamente hablando lo que haces todos los días durante nueve meses por ahí no no, no te cierra y es el momento de no forzar cosas y buscar otro horizonte y se da rápidamente lo de la unión de formosa y como interés también sí. hubo de otros equipos de la liga Nacional. Y tampoco tampoco tampoco hubo ninguna como te digo, no hubo ningún interés tampoco de regata de renovarme y, o de cambiar una, un, un parecer de, de, del cuerpo técnico hacia hacia hacia mí como jugador y yo también estaba con, no te digo reacio, pero eh, lo iba a pensar seguramente si es que llegaba a ser, así que esperé ¿Pero vos de... esperaste ese acercamiento, ese llamado al menos? ¿De, de parte de quién? de la ¿Por silencia? parte de regatas o sabías que no iba a ocurrir eso? Y eso uno nunca sabe la verdad yo estoy como yo siempre estoy en, en comunicación con daniel baja ya como que prácticamente es el encargado de chip sí. del armado del plantel con, con el técnico y, y claro, le pregunté ni nunca insinué a ver si es que me parece que por más allá de que, que esté identificado y que tengo muchos años en el club y, y siempre me han tomado como prioridad como te digo no no es necesario forzar nada y, y, y tratar de, de buscar o, o pedir que me contraten sería estúpido a mi parte me parece que no no no ningún jugador debería estar en una posición de, de tener que, que pedir algo si es que no sale de, de, de, de un lugar propio así que capaz que por ahí podía esperar y lo, lo podía pensar en ese sentido pero Era más una charla con el técnico que no lo tuve que, que, que, que con los dirigentes. ¿Qué te seduce más de el nuevo proyecto que se está armando en Formosa? ¿Con alguien que te quería y que te conoce, como Fabio denti Y principalmente hoy eh, uno se pone a evaluar si tiene chances eh, y opciones importantes Y uno, más allá de que pueda llegar a tener, lo limita por el tema... Yo por ahí soy también siento que soy pesado en ese sentido, pero eh, yo priorizo siempre mi familia. Y, y para mi familia, eh, si iba a ser difícil irte a, irse a Buenos Aires, a Santiago del Estero, o a San Pablo, o a México a jugar, eh, para mí no no solo encierra ni lo deportivo ni lo económico, sino también la familiar. O sea, las tres cosas tienen que ir de la mano. y Formosa me queda cerca y en el caso de, de que mi familia no, no se traslade conmigo cuando empieza la pretemporada hasta que termine el año escolar, eh, hace también de que yo lo pueda manejar en el sentido de que si es que me voy solo, estoy cerca de, de corriente a una hora y media y eh, estoy con un técnico que me conoce que sabe cómo utilizarme que sabe las mañas que puedo tener a la edad que tengo y, y yo sé lo que él me puede dar y sé lo que él es, sé lo que él espera de mí y sé lo que yo tengo que darle a él y, y eso también te da una tranquilidad en cuanto a lo, a la cabeza si es que la familia no está contigo ¿verdad? entonces necesita una contención y una comprensión y eh, de la cabeza del equipo, donde donde si si te cierran esas cosas, aparte de lo deportivo, obviamente te da ese sentido, todavía se está armando el equipo para decir estamos para tal o cual cosa, yo creo que los americanos las tiene las tenemos que pegar para, para pegar el salto hacia arriba y, y tener obviamente la motivación y la ambición de, de pelear por cosas y después se verá con el trabajo si es que estamos para más cosas o, o estar en el lugar donde está o inclusive estar para abajo. Sí, porque imagino que también eh, en, en la cabeza tuya y también en la de fabio y en la de la dirigencia está el, el tema de la respuesta de paolo un equipo eh, tal vez con paolo no es lo mismo que si tenés que contratar un extranjero no no no obviamente paolo de franquicia en cualquier en cualquier equipo él se toma siempre su tiempo y por ahí eh, ese tiempo no puede ser no, no puede ser conciliado con, con, con los tiempos de, de de un equipo porque por ahí tiene un plan B y ese plan B te termina yendo por seguridad o por o por apuro o por tener la seguridad de, de tener un trabajo a otro lado y se termina demandando todo por ahí si es, que, si es que Paolo te dice que no entonces Regatta tuvo la suerte de aguantarlo hasta el final de las dos últimas ligas hasta último tiempo y por suerte él dijo que sí y, y no tuvo que salir a A, a tomar un plan B, pero los otros equipos interesados que yo leo como Boca y la misma un, Unión de Formosa por ahí tienen que tener un plan B que solamente se reduce a tener un extranjero, eh, a un dos extranjeros que generalmente no es muy utilizado en la liga y que termina siendo un novato. Así que, no, obviamente que no es solamente... Primero no es la misma cosa tener a Paolo que no y, y no es la misma cosa tener un plan B seguro Eh, como nacional que traer un, un, un extranjero novato no seguro, seguro y a ver, ¿te, te podemos usar de corresponsal ahí en Corrientes? porque, sí, aquí sí. ¿qué se cuenta de pablo nosotros creemos que va a seguir en regatas y mira, Paolo tiene primero la novia acá que es la hija del presidente que es una, que es una lista importante para, para él eh, así que por ese sentido eh, obviamente estira el lugar donde vos conocés, donde estás donde estás tranquilo y, y regata a un equipo que va a seguir apostando y los últimos años, no solamente con, con títulos obtenidos, sino también como protagonista, eh, siempre está. Es un lugar que seduce para cualquier jugador, es una institución seria, todos los jugadores tienen el departamento mejor equipado, eh, se cobra al día, tiene un cuerpo técnico idóneo para para, para, para, el, para los equipos que se arman eh, para cosas importantes... Eh, mantiene el mismo cuerpo técnico durante varios años que es muy importante y bueno, eh, después queda obviamente el armado del plantel y, y, y que, que por ahora no no solamente en mi caso, sino también de Gerlero, Romano, Ricky Sánchez somos sí. varios que que no vamos a seguir en el equipo y bueno, también tiene regata, tiene en ese sentido tiene un trabajo muy grande por hacer en el futuro a corto plazo para para seguir teniendo obviamente ambiciones y eso va de la mano con la decisión de Paolo, el tipo es un tipo ganador que va a querer estar y rodeado y más allá de una institución seria como Regata, lo es también la Unión Formosa y lo es también Boca, pero bueno, por ahí Regata está más consolidado y por ahí estira más por ese lado, pero obviamente es un tipo que espera muchas veces cómo está armado alrededor del plantel para tomar la última decisión. ¿Y qué es? A ver, imagino que también te puede llegar a pasar a vos, priorizar la familia, priorizar el lugar donde uno puede podría estar más cómodo, en el caso de continuar en el mismo lugar, ya sabés, con el paño en el que jugás, pero pero por otro lado también, eh, nunca hay que dejar de lado la ambición deportiva de ustedes como deportistas profesionales. Amén del dinero, la propuesta deportiva, imagino que tiene que ser seductora. No todo sí, pasa seguro. por la parte económica en no, jugadores no, consagrados no. como ustedes. Yo creo que en el caso de Paolo... ...tendrá la misma oferta económica en Regata... ...en La Unión, en Boca... ...en... ...capaz que un poquito más en Uruguay... ...en Brasil o lo que sea... después está... ...calculo que en él... ...yo lo conozco mucho... ...tuve los últimos tres años en la habitación con él... y hablamos mucho... ...él es un tipo que, que tiene muy buen... ...muy buen feeling con su representante... ...y no se le escapa ni un solo detalle... ...y el tipo uno cuando se pone grande... ...como vos decís... ...más allá de la ambición económica uno quiere tener ambición de ganar y de, de, de, de, de jugar una final, porque para perder una final tiene que jugarlo, y, y bueno, llegar a esa distancia, o jugar la Liga de las Américas, que le toca otra vez jugar, por suerte a regata, eh, son cosas imparables, y tenés que estar a la altura de las circunstancias, y, y, y por ahí este año que se viene para regata, va a ser un poco más duro en cuanto al trabajo, porque no se mantiene una columna vertebral, o una base como como lo veníamos haciendo anteriormente, durante los últimos años, o como lo viene haciendo Peñarol, en donde los nuevos se van acoplando y es mucho más fácil para los nuevos acoplarse a una columna vertebral y a un equipo armado prácticamente durante varios años. Entonces ahora va, van a haber muchos muchos nuevos y por ahí eso está en la cabeza de Paolo, no sé muy bien porque eh, suelo hablar con mensaje de texto con él y, y, y no le quiero joder mucho con ese tema, por ahí hablamos de la selección o no, nos reímos por las cosas que, que sucede y, o por lo que no le tocó por ahí estar en la preselección, pero nada más a partir de eso. Después la decisión lo toma él, pero como vos decís, la ambición eh, económica va de la mano también con, con la deportiva y es eh, una cosa importante. ¿Cómo ves el armado del resto de los equipos, Javier? Nosotros creemos y hemos hablado también con, con distintos protagonistas de la Liga Nacional en, en los últimos días aquí en el programa de es como que los jugadores o, o las fichas franquicias es como que se han distribuido en mayor cantidad de equipos que en temporadas anteriores y eso al menos hace vislumbrar que va a ser una competencia más que entretenida por el armado y por cómo se van confeccionando los equipos con la chance de jugar con tres extranjeros optativos Sí, yo veo hoy tres equipos, capaz que se me pasa alguno eh, que ya están armados y que van a pelear por el campeonato primero Peñarol por lo que representa Peñarol como lo último ha hecho. Eh, salvo Campasso, que fue el superlativo de este año, no lo va a tener, pero tiene una base, como te estaba hablando, importante, en donde los nuevos es mucho más fácil acoplarlo con el trabajo, o sigue el entrenador, sigue el 80% de los jugadores, inclusive repite uno los americanos, entonces es mucho más fácil de sentir. Después lo veo muy bien a Atenas también, Eh, que tiene un equipo experimentado, de eh, grandes jugadores, eh, va a depender si Germán sigue ahí, eh, también lo veo bien a Obra y obviamente a Quinza, uh -huh. son los que están mejor armados, tienen buenos entrenadores, tiene, tienen tienen buenos presupuestos, tienen buenos nacionales, tienen muy buenos americanos, y creo que son 3-4 equipos que hoy están armados así, después regata... Seguramente se va a sumar como todos los años, seguramente va a terminar mando un, un gran equipo y después seguramente los otros que vienen en el segundo pelotón o por ahí, qué sé yo, capaz hay un tapado o alguna contratación eh, grande o tapada que todavía no se sabe de otro equipo, pero yo creo que el resto vamos a estar en un pelotón donde depende mucho del trabajo, de, de la conformación del plantel. ...y de la institución Mirna... Que, ...que por ahí lo hizo... ¿Lo perdimos a Javier? A ver, intentamos retomar... La, la, ...la comunicación con Javier... ...que estaba... ...haciendo un, un análisis... De, ...de los equipos que él cree... ...que están en condiciones... ...de acuerdo a cómo se fueron armando... ...en este receso... ...corto, pero frenético en, en las últimas dos semanas en cuanto a la conformación de los planteles de la liga nacional eh, Javier nos contaba eh, para él cuáles son los tres34 equipos que están en condiciones hoy de, de ostentar el campeonato de acuerdo a eh, el armado a los nombres y al nombre de los entrenadores y al proyecto deportivo y después decía javier tal vez algún otro equipo que está en, en tal vez hoy en el armado un escalón más abajo producto de que no hay confirmaciones en varios de ellos seguramente eh, y, y charlábamos con Javier Martínez de estas posibilidades que, que podrían llegar a tener de cara a la próxima temporada los los equipos de la Liga Nacional. Obviamente que, que la charla estaba finalizando con Javier cuando se interrumpió eh, porque hemos hablado realmente de todo con el nuevo jugador de la Unión de Formosa. Bueno Javi, nos decías que veías que había equipos también que están armándose en un escalón por debajo, pero que pueden llegar a tener la ambición y el desafío de ser competitivos. Seguro toda toda liga que empieza tenga buenos no jugadores o en el armado que entren los papeles entre los mejores o no, uno siempre tiene la ambición de pelear y creo que el resto de los que no te nombré por ahí vamos a estar en ese en ese pelotón de donde hay que laburar, donde hay que hay que pegarle con el con los extranjeros o hay que pegarle con un buen comienzo donde es difícil por ahí como te decía, somos muy exitistas por ahí y, y uno quiere empezar ganando y empezar clasificando al Super 8 y así sucesivamente, bueno eso se va la liga por suerte siempre te pone en el lugar donde tenés que estar y el que labura bien y el que tiene armonía de, de equipo y, y amalgamiento de trabajo creo que son los que van a estar en, en la pelea en la lucha última última para, para ya dejarte que, que sigas con tu familia 100 en corrientes eh, bueno compartiendo con ellos estos días de, de, de vacaciones antes de, de la de, del comienzo del trabajo que todavía falta pero hay que disfrutarlo porque después el día a día de la liga nacional a ustedes los deportistas no le permiten estar en contacto eh, tan tan seguido con la familia te gusta este nuevo formato de competencia que vamos a tener en la temporada que viene con dos sistemas de, con, con dos conferencias con clásicos que algunos se deberán eh, ir redescubriendo y otros de, tendrán el desafío de transformarse en clásicos. ¿Te, ¿Te ha gustado este nuevo sistema de competencia que vamos a tener? mira no me ha adentrado muy bien. He leído así, efímeramente, eh, algunas cosas. La conferencia, el campeón de conferencia norte con el campeón de conferencia sur, cómo van a ser algunos clásicos que van a hacer más que otros. Y bueno, a algún equipo le va a convenir eso, a otro equipo seguramente no tanto, pero si es en pos de mejorar también y bajar un poco los presupuestos en cuanto a los, a los viajes, eh, seguramente algo de positivo va a tener. Estamos en un momento de transición donde algunos estamos de acuerdo o no Está, eh, sobre las disposiciones, últimas disposiciones, empezando por los no defenso y demás cosas, Eh, que ojalá tenga su fruto en el futuro y que si a corto plazo eso puede ser bueno para para el armado de un plantel donde bajar la, la eh, digamos los presupuestos de los viajes, sería mejor jugar tres partidos de local o tres de visitante y así ir, ir mermando un poco la cantidad de kilómetros y obviamente el presupuesto, eh, bienvenido sea. Yo creo que la competencia no se va a ver afectada por este nuevo formato. Javier, te mandamos un abrazo grande, gracias por estar con nosotros, por charlar un rato de todo, de lo que dejó la temporada pasada, de la salida de regatas, de este nuevo desafío en, en la Unión de Formosa, y por charlar un rato de básquet, como hacemos siempre, y, y que te molestamos y gentilmente nos atendés. Por favor, un abrazo, Martín. Javier Martínez habló en Uno contra Uno Radio, una linda charla, hemos compartido con, con Javier por una buena cantidad de minutos, hablando de todo un poco... Eh... Lo que dejó la Liga, lo que se viene, los motivos de su salida de regatas, teniendo en cuenta que es el jugador con mayor cantidad de partidos disputados en la Liga Nacional para el club de regatas corrientes, eh, y lo que se viene en el armado de la Unión de Formosa. También Javier, pensando esto que hablábamos en el comienzo de este bloque, y creyendo él, de acuerdo a la información y a las charlas que está teniendo con Paolo, que Quintero posiblemente sigan regatas corrientes. Nos van a quedar 16 minutos de programa. Hacemos una nueva pausa en la Operación Germán Chipola, produce Meli Gurevich. Mi nombre es Matías Traversa hasta la una de la tarde, uno contra uno radio.